Pero antes, os decía en el arranque de este programa que en nuestra segunda hora íbamos a abordar uno de los temas desde el punto de vista económico, empresarial y sobre todo centrándonos en el sector del mueble más importantes que año a año tenemos aquí en nuestro municipio. Estamos hablando de Fermacam, la Feria Regional del Mueble y Afines de Castilla-La Mancha, que llega a su decimoctava edición. Abro comunicación con el presidente del colectivo organizador, que es einzig él es Antonio García. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio, antes de nada. Muy bien. Porque te pillamos, además, trabajando en pleno fragor de la batalla, ¿verdad? <ríe> sí. Bueno, todo previsto, todo preparado. No hemos comentado anteriormente los, los días. Como siempre, se utiliza el puente del día de San José, el día del Padre, el día 19 de marzo. Y esto va a comenzar el 17 hasta el día 21, ¿verdad? Eh, sí, es correcto. Uh -huh. Todo previsto, todo preparado y ya cerrando los últimos flecos, ¿no? Sí, bueno, todavía quedan flecos, <ríe> pero efectivamente todavía queda. Es un proceso que, que, en apariencia, todo el que no llega a vivirlo de cerca parece que se hacen las cosas solas y que todo se instala y todo cuadra a la perfección solo, pero evidentemente detrás hay muchos quebraderos de cabeza. Mucho nerviosismo porque las fechas son las que son, la climatología no termina de acompañar uh -huh. y evidentemente pues es un suma y sigue de problemas que, bueno, aún sabiendo con la experiencia que se terminan subsanando, pero evidentemente a un precio a veces de una tensión interna que no, la verdad es que no es muy <ríe> aconsejable, pero bueno, sí que es cierto que… ...forma parte también de, uh -huh. de lo que es el propio evento. Sobre la meteorología, ¿las lluvias están retrasando la instalación de la carpa, Antonio? Sí, sí claro. Sí, porque eh, cuando en un principio se instala, eh, se empieza a instalar lo que es la estructura, la armadura... ...el terreno estaba sumamente empapado, sumamente embarrado, porque ha caído mucha agua, ¿no? Uh -huh. Y todo el terreno en todos los sitios está como está, ¿no? pero claro, teniendo en cuenta de que es donde se va a ubicar eh, toda una, una superficie en la cual va a haber un entarimado, en la cual ese entarimado eh, está basado en, en madera, es decir, un rastrelado y, y, y unos paneles, aunque sean fenólicos, pero, uh -huh. pero evidentemente les influye mucho la humedad. Entonces, esa humedad es la que perjudica y muy mucho a... ¿eh? Para que la instalación luego esté en medianamente condiciones como para poder instalar luego cualquier stand y cualquier decoración allí con una seguridad, con una estabilidad y con, bueno, que, que, que haya por lo menos una nivelación bastante aceptable. Y Antonio, ¿se llevan muchos días de retraso? ...si sí, lleva, llevamos de cuatro a cinco días de retraso. Uh -huh. De todas maneras, el montaje estaba previsto que... ...el montaje, me refiero, de los stands... Uh -huh. ...estaba previsto que diera comienzo el viernes 12 de marzo... ...esa uh -huh. fecha no corre peligro, evidentemente. No, pero si, si eso es como todo... ...si eso es como cuando en el argón de, de los cómicos o de los actores... ...es decir, que pase lo que pase... el La función tiene que continuar, ¿no? Pues claro. efectivamente, la, la, la función se va a desarrollar, aunque evidentemente a veces eh, pues se pasan malos tragos, puesto que no son malos tragos como organizadores, porque evidentemente detrás de ese retraso hay una empresa, hay un personal y evidentemente pues ese agravio que en un momento determinado eh, les ocasiona, pues, eh, como empresa nosotros lo sentimos y mucho porque nosotros somos empresa también, ¿no? Cada uno, tenemos nuestras empresas y sabemos lo que es que una obra en un momento determinado se te retrase y lo que origina. Gastos uh -huh. económicos y luego que a veces no solo son tanto lo económico que lo es, y más hoy día. Bueno, Vamos a hablar ya de la propia feria, que al margen de la lluvia o incluso con las lluvias se va a desarrollar y va a salir adelante. ¿Cuál es el reto, cuál es el objetivo general de esta nueva edición? Por cierto, ya la decimoctava, ya es mayor de edad la feria, ¿eh? Sí, por supuesto. Es una, es una edición que, bien, que, pues utilizando el símil de, digamos... Eh, el símil nuestro, es decir eh, adquirimos una mayoría de edad mayoría de edad que hace tiempo ya que bajo mi punto de vista se tiene uh -huh. la feria tiene una solvencia Sí, y está ya perfectamente consolidada y consolidada, es muy conocida en todo el territorio nacional Y más allá del territorio nacional lo cual uh -huh. quiere decir que, bueno, pues eh, los retos ahora mismo, eh, un reto aunque igual, quizás a las cosas a lo mejor uno cuando se desarrollan parecen como que sencillas, pero sí que es un reto eh, el mantener la feria en los niveles que está. Uh -huh. Eso ya a priori, ¿no? Mantener la feria según está sabiendo cómo lo que está ocurriendo en el resto de ferias, eh, ferias con nombre, porque evidentemente Fermacán tiene nombre, pero no cabe duda que no llega a una, Valencia, una feria de Valencia, una feria de Madrid, pero sabemos lo que está ocurriendo en esas ferias, ¿no? ...en la feria de Yecla... ...que está ahora en estos momentos... O, se va, ...o va a inaugurarse ya... ...sabemos lo que está ocurriendo... ...y sabemos que el conseguir... ...que tengamos más espacio... Eh, ...dedicado al mueble... ...este año que el año pasado... ...eso pues en principio... Eh, ...que era nuestro reto... ...que no bajara... ...y si podíamos subir, subíamos... ...evidentemente es algo... ...que hemos conseguido este año... Uh -huh. Dices que lo que está ocurriendo en otras ferias no es algo, por llamarlo de alguna manera, por calificarlo de algún modo positivo ¿La tendencia de otras grandes ferias es ir un poco a la baja? Sí, sí, sí, vamos a ver el concepto Eso, es, es, ¿Se ha notado bastante en este último año? Mm, sí, sí, bueno, pero el, no es una cuestión de, de un año ni mucho menos o sea La decadencia de, del tipo de ferias con los mecanismos y con los costes eh, abismales que suponen ese tipo de ferias tan nombradas, eh, evidentemente o sea, van, han ido de pique. Eh, quizás nuestra feria eh, se mantiene y tiene una estabilidad precisamente porque eh, eh, la calidad, eh, el concepto de feria Eh, y todavía el ámbito que tenemos eh, nos da una garantía en ese sentido no uh -huh. está claro que nuestro reto es conseguir que nuestra feria alcance bueno pues eh, unas dimensiones no en volumen que sí podría ser pero unas dimensiones más allá de lo que es la propia venta directa eh, al cliente directo no sino que crear una base más sólida para uh, otro tipo de empresas que comercializan de cara a comerciales o incluso, por supuesto, la, lo que es la propia exportación. Uh -huh. El perfil del producto que se va a exponer, más o menos similar al de al de otros años, ¿verdad? Sí, pero lógicamente dando toda una serie de pinceladas, cada uno en, en su ámbito, no puesto que se van a ver novedades, eh, la gente aún... Estando en la, en la crisis que estamos pasando, eh, yo estoy convencido de que va a poner, le va a dar siempre un valor añadido mayor, ¿eh? aunque bueno, pues habrá, habrá expositores que mermarán en su espacio, otros uh -huh. aumentarán, ven, vienen otros nuevos. Bueno, esto fluctúa así, normalmente. Uh -huh. ¿Tenemos algún producto que otros años nos hayas puesto y que este año sí vaya a ser protagonista de esta de esta edición de Fermacama, Antonio? Pues... Que yo sepa, ¿no? Es decir, normalmente nos estamos moviendo más o menos por los, los, los mismos productos, porque realmente la, eh, la posibilidad, el abanico de posibilidades que, que se tiene en la feria en Fermacan es bastante amplio. ¿eh? Uh -huh. No te voy a preguntar por datos concretos, pero ¿podemos anticipar el nivel de participación que, que vamos a tener? ¿Si se va a mantener? ¿Si va a subir incluso? No, eh, tenemos más que el año pasado. Uh -huh. mm. En ese sí, sentido. De, de, hecho, de hecho, tenemos más y tenemos más metros cuadrados de exposición de, de mueble Ajá. este año. ¿Este año cuántos metros son, Antonio? Ah, ya ves, ya, ahí ya. <risa> ahí ya me pillas. Ya. Ahí ya me pillas. ¿Mm? Sé que es más que el año pasado, ¿vale? Sé que son, me parece. ...doscientos y pico metros más que pues, el año pasado... ...pues sacamos el dato rápidamente porque tengo yo aquí los datos del pasado año... ...aproximadamente en el año 2009 fueron 100 empresas las que se ubicaron... Mm. ...sobre una superficie total de exposición de 5.525 metros... Sí. ...le ponemos 5.700 para este sí, año, más o menos... ...sí, exactamente, más o menos... Ajá. recordamos en el mismo emplazamiento de los últimos años allá en, en el Prado de San Gregorio... Sí. Tenemos que hablar sobre algo que ya lo hemos comentado aquí, pero que ha aparecido hoy en los medios de comunicación provinciales. El pasado lunes se falló el premio del concurso Mueble Selección Castilla-La Mancha 2010. Se reunía el jurado y finalmente se va para Valencia ese primer premio, ¿verdad? Que son 3.000 euros, si no tengo mal el dato. Sí, sí. ¿Qué es lo que podemos destacar de este premio? Recibe el nombre, por cierto, de La Mamba Estudio de Valencia. ¿En qué consiste exactamente el trabajo premiado? El trabajo premiado, si no me falla la memoria, es una, es una, mesa, es una mesa estudio, eh, bueno, digamos extensible, que, que en una posición cerrada da una apariencia de una mesa normal, pero que te permite ampliar y tiene unos recursos que, bueno, y en principio como diseño a, le ha parecido al jurado que sería un poco la más indicada como un síntoma de... ...bueno, de un toque de diseño y algo de una vanguardia ¿Mm? en sentido. El argentino Leonardo Alderete, afincado en Consuegra... ...ha sido premiado con el mejor proyecto diseñado en Castilla-La Mancha... ...con 1.500 euros y en la categoría de estudiantes... ...el premio ha sido para Florentino Puente de Liérganes en Cantabria... ...se ha llevado 1.000 euros. Claro, Valencia, Consuegra, provincia de Toledo, Cantabria... ...este concurso está adquiriendo, lleva ya tiempo adquiriendo... Una, ...una característica nacional muy, muy importante... ...porque recibiréis propuestas, iniciativas, trabajos... ...de prácticamente toda la geografía española, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, es cierto que va acogiendo... Eh, ...mucho más solidez, eh, es decir, eh, diseñadores, estudiantes... ...que lo, estamos logrando que se vayan involucrando... ...perdón, eh, las escuelas de decoración vale eh, eh, se está cogiendo solera ¿no? uh -huh. y evidentemente está yendo hacia la línea que nosotros entendíamos que era la más adecuada, aunque todavía falta un complemento fundamental que, por el que nosotros apostamos por, por desarrollar enfermacam de selección y es el que eh, se puedan desarrollar es decir lograr eh, esa simbiosis entre la empresa y el decorador no claro vale es lograr que se comercialice un producto lograr sacar a, a producir eh, un determinado diseño modelo que eso no cabe duda que nos, nos beneficiaría a todos no tanto al diseñador a la empresa a la feria. En definitiva, enriqueceremos un poquito más eh, la oferta. Antonio, eh. es que ahí va yo, la siguiente pregunta iba a ser esa. ¿Los galardonados, los premiados, en otros concursos, en otras ediciones, han visto la luz? Es decir, ¿este tipo de proyectos, este tipo de diseños sí. luego se han comercializado en el mercado sí. y se han vendido en tiendas? Sí, sabemos que en, en la última edición uno de los premiados creo que se está, sabemos que se está comercializando. Ha habido una empresa, <coughs> creo que es de Madrid, Eh, ...no está aquí concretamente, pero bueno, eh, no, no, no importa tanto eso... ...nosotros lo que entendemos es que el mero hecho de que se comercialice un producto... ...en el cual haya salido sea producto de, de la de muebles selección... De, de, del, ...del concurso muebles selección, pues en principio nos satisface, ¿no?... ...pero que, que sí, que sabemos que se está haciendo y yo creo que cuanto más nombres le dé... Cuanto más prestigio vaya cogiendo, evidentemente las empresas creo que van a, pu a pujar más por ello. También sí que es cierto que es que como los diseños cada vez son más originales, uh -huh. cada vez ahí se interviene más, eh, es más fácil, eh, al haber más oferta de diseño, el hecho de que haya una empresa determinada que opte por, por producir un determinado modelo. Uh -huh. Volviendo al tema de la feria y conectándolo con el concurso mueble selección de Castilla-La Mancha, recordamos que la entrega de los premios se va a desarrollar el día de la inauguración, ¿no? Sí, correcto, igual que la edición anterior, sí. Ajá. Por cierto, para ese día, para el 17 de marzo, para la jornada inaugural, ¿tenemos ya la confirmación de qué políticos van a venir, de cómo se va a hacer? No sé. Pues, pues eh, aunque no lo creas, no, todavía no se sabe con exactitud, porque normalmente... Estas cuestiones de protocolo funcionan así no creas que con mucha anterioridad uh -huh. sabemos eh, quién y quién no no porque sí que es cierto que, que en cuestión de <coughs> digamos que la, de la jefatura de lo que es la la junta eh, bueno pues estará me imagino entre. ...o el presidente o la, o la vicepresidenta, uh -huh. no, no lo, eso todavía no lo sabemos, sabemos que lo habían recibido y que, y que no tardaremos en, en saberlo, posiblemente uh -huh. en esta semana lo más fácil, pero que todavía no se sabe... Uh -huh. ...bueno, volviendo a la feria... ...los mismos servicios que otros años... ...se van a ofrecer dentro del recinto ferial... ...dentro de la carpa ¿verdad? ...sí, sí, claro... ...o sea, habrá su cafetería, las <coughs> azafatas, información... ...su cafetería, su restaurante... ...es uh -huh. decir, porque nosotros eh, ya hace un tiempo... Que, ...que entendíamos que el restaurante... ...como tal es una pieza fundamental... Uh -huh. ...un restaurante que funcione... ...con precio mercado, un precio competitivo... Eh, un, una cafetería que funcione bien para dar servicio y dar eh, pues eso el, la calidad que hay que darle a, a la demanda de, de personal que viene. Y entendemos que para nosotros el, el restaurante es importante, claro. es una pieza importante para a, lograr que es el atractivo de cara al visitante, que no tenga la necesidad urgente de tener que buscar fuera de lo que es la feria un sitio donde… Eh, comer, donde satisfacer esa necesidad de, a la hora de la comida porque puede tranquilamente ver la feria comer, incluso volver a ver la feria, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental. Uh -huh. Los servicios son importantes no solamente para el visitante, sino también para la empresa que expone. De ah, hecho, son datos que aparecen publicados en vuestra página web en relación con una serie de valoraciones de la última feria. Las empresas, las empresas que expusieron en el año 2009, valoraron los servicios generales de la última feria por encima de cualquier otro ámbito. Sí. Eso es algo que os tiene que enorgullecer, claro. ¿no? Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Si es que ya, ya te digo que es que nosotros ya hace tiempo que nos propusimos ...que la feria hay que dotarle de servicios, de medios, de contenido... ...porque no es una cuestión de, de hacer un rastrillo, ¿vale?... Uh -huh. eh, ...un rastrillo se puede montar de cualquier forma, no... ...se trata de hacer algo eh, serio, profesional... ...y que efectivamente satisfaga a la, a la necesidad... ...que se tiene en estos tipo de eventos... ...en el cual tienes que dedicar una serie de tiempo allí... ...que tienes que tener posibilidad de, de, de, de poder comer o beber algo... ...para seguir, eh, digamos, pendiente de tu negocio... Eh, ...y de todo el ambiente de negocio... ...que se puede respirar en una feria de este tipo, ¿no?... Uh -huh. ...entonces es, es algo necesario y fundamental... ...y por eso nosotros incidimos mucho... ...hasta ahora eh, han, han, han llevado ese, ese puesto... ...han llevado lo que es el tema de la restauración... ...pues eh, llevando eh, lo que es el comida... ...es decir, el, el, el comedor... Uh -huh. Dos empresas vale este año la va a llevar otra, uh -huh. entonces eh, bueno, pues que para nosotros es fundamental y es muy importante, porque también así lo han entendido que, que vamos en la línea correcta los expositores, no eso, uh -huh. eso siempre es bueno muy bien. Vamos a hablar sobre dos aspectos más que me gustaría tocar contigo Antonio, por un lado el tema de la promoción, recordamos el pasado año dijimos ha sido un éxito la última edición de Fermacam sobre todo por la calidad del visitante, ya no interesa tanto que vaya mucha, que lo mere una enorme cantidad de gente solamente a mirar, sino que vayan a lo mejor menos pero interesados en el producto que tenemos aquí. Eso, eso por supuesto, es decir, eh, no cabe duda y no es un tópico, es más importante la calidad que la cantidad. Uh -huh. Bien, hay criterios muy dispares eh, ante el hecho de que eh, si hay mucho visitante te ve mucha gente, pero no, vamos a ver. Esto es una feria de negocio y es una feria que hay que tratar de que el visitante fundamental, evidentemente hay un porcentaje que en toda feria, bueno, pues efectivamente de visitante. Pero hay que lograr, y ese es nuestro objetivo fundamental, hay que lograr que el público, objetivo que venga a la feria, sea un público más selecto, un público que venga a, a, a hechos concretos, con hechos concretos, porque la gente lo que necesita es eh, mover el negocio. Es decir, evidentemente… ...pues se dan circunstancias... ...pues que se dan muchos... ...y últimamente pues ocurre... ...que se dan muchos eh, presupuestos... Y, y, ...y bueno, pues luego derivan... En, ...en bastante menos... posible más negocio de lo... ...menos negocio de lo que realmente ha dado presupuesto... ...pero es que esto es así, ahora mismo... Uh -huh. ...ahora mismo las circunstancias y la situación... ...la, la coyuntura nos lleva a eso, ¿vale? Entonces, eh, bien... ...pero si no viniera gente objetiva... ...de esa manera... Pues, eh, pues, pues no. Entonces, nosotros sí que tenemos claro que tenemos que atraer un público objetivo y, y con ganas de, de, de ver y de necesitar un producto. Entonces, en esa línea, nuestra promoción este año, haciendo 50.000 cabalas, porque la situación eh, pues se complica en todos los ámbitos, ¿no? pues eh, sí que hemos logrado Eh, ...mantener, el, digamos, el, el, la, misma, la misma altura de promoción eh, que, en, que en el año anterior, ¿no?, sí que es cierto que, bueno, pues serán ciertas circunstancias que nos influyen y es el, el hecho de que eh, en la cadena de, de televisión estatal, eh, en las desconexiones en el cual nosotros insertábamos eh, nuestros anuncios, que ahora ya no hay publicidad, yeah. ahora tenemos que ir buscando otros sitios... Eh, pues lo que suele ocurrir Cuando hay mmm, Mucha demanda y, y menos oferta Lo que suele ocurrir es que los precios se disparan ¿no? Claro. Entonces, bien, en ese sentido Pues se están aprovechando un poco Haciendo un cierto agosto Alguna que otra cadena televisiva Pero que como Hay que estar en los nuevos tiempos eh, También tenemos que ...optimizar toda una serie de recursos que hay... ...en ellos las nuevas tecnologías... Eh, ...nos están demostrando de que tenemos mucho campo... ...es decir, que podemos acceder a muchísima gente... <coughs> ...vía internet, vía páginas... ...y de hecho, eh, la, la cantidad de gente que nos eh, empezó ya a visitar... ...desde una vez ya que empezamos la campaña en, en Google... ...es muy importante, eh, uh -huh. creemos y confiamos muy mucho... ...que ahí tenemos un espacio, un campo importante... ¿No? Uh -huh. En fin, eh, cierto es que nuestra gente, la gente que tenemos en, en la asociación se lo está currando y muy mucho vale, para hacer valer el, el presupuesto que tenemos y cierto es que, que, aunque sea escaso, la verdad es que le optimizamos al al 200%. Uh -huh. Hablando ya de concretamente una de las estrategias que eh, ahora que aludías al tema de las nuevas tecnologías, creo que puede ser interesante, eh, ¿estáis también en las redes sociales? Porque quien más y quien menos tiene Facebook, Twenty este tipo de redes. ¿Se está utilizando también esa estrategia a través de, de Internet? Mm, yo ya entrando en muchos detalles eh, quizás no te podría responder en mucho a eso. Eh, creo que en Facebook creo que no. Pero no, no, no lo sé. Bueno, y al margen de ese tipo de asuntos, te tengo que preguntar también por una valoración, porque además está absolutamente de moda, ya que fue uno de los temas que ayer se debatían en la última sesión plenaria extraordinaria. Recuerdo, el pleno de Sonseca ayer aprobó en sesión extraordinaria el pliego de cláusulas administrativas que deberán cumplir las empresas aspirantes a la ejecución de las obras del de futuro pabellón multiusos. Mm. Esta es una de las reivindicaciones que, que teníais, vosotros, mm. como, iba a decir, como empresa, no solamente como empresa, sino Como colectivo de empresarios sí, sí. Y, y te voy a pedir una valoración por, por esta obra, esta futura construcción Que, insisto, repito, va a tener un plazo de ejecución De unos cinco meses aproximadamente Es el pabellón multiusos El pabellón de exposiciones, de congresos Que vamos a tener aquí en nuestro municipio Antonio, una valoración Bien, yo creo que, que es positivo eh, Es positivo El hecho de que empecemos a, a sentar las bases de, de un edificio Sólido, un edificio ...digamos, con unas características de base, porque me imagino que el, el edificio en sí no va a poder, por presupuesto y por, bueno, pues, por tiempo... ...es decir, no se va a poder hacer, digamos, como en un principio había un diseño de, de obra... Pero sí que creemos que es importante el hecho de que se empiecen a sentar las bases, ¿no? Eh, evidentemente eh, no podemos estar como, como... Vamos, no podemos, no debemos. Otra cosa es que tendríamos que estar como seguimos estando ahora, es decir, con los problemas de barro, de agua. Eh, evidentemente tenemos que dar, porque la imagen que tiene que transmitir Fermacán, por ejemplo, es en un, en un sitio... ...en un local estable, en un, un local con un, uno, unos accesos... ...que aunque ahora han mejorado los accesos... ...pero hay que reconocer que estamos en un, en un campo de, de, de tierra, ¿no? Uh -huh. Vale, entonces, en, un, en principio consideramos que es muy positivo... ...el hecho de que se empiece ya esa construcción... ...porque para nosotros lo que consideramos es que, digamos... ...eso es sentar las bases... ...para que eh, a medio plazo tengamos eh, un, un espacio de exposiciones... Bueno, eh, perdona que te corte, a medio plazo o a corto plazo, porque si no tengo yo mal el dato... ...me parece que ya la próxima feria podría hacerse en este nuevo pabellón. Sí, no, pero yo te estaba matizando el tema, porque evidentemente no vamos a tener, no vamos a poder tener... ...puesto que eso está sujeto a un presupuesto que no precisamente es el que ni inicialmente era... ...el que estaba destinado a hacer ese pabellón... ...multiusos o pabellón de exposiciones, ¿vale?... ...porque evidentemente el, el presupuesto no es el mismo, es menor... ...y por consiguiente se va a poder hacer lo que se va a poder hacer... ...pero no se puede hacer todo, por eso te digo que eh, considero que es... ...muy positivo porque sienta las bases, una, una base importante... Eh, ...sienta las bases para que en, a medio plazo... Podamos tener un recinto, todo él, eh, yo creo que en unas condiciones muy óptimas, ¿vale?, aunque tematizo. Lo que se vaya a conseguir y lo que se va a conseguir es importante y es, es bueno, pero no vamos a poder tener todo lo que inicialmente es lo que se tiene, pero no pasa nada. Es decir, nos hemos, hemos estado... Mucho tiempo eh, en las condiciones en las que estamos este año actualmente eh, no pasa nada porque no tenga si tenemos un local ya eh, cerrado eh, donde estemos aislados donde, donde tengamos un suelo bien donde tengamos unos accesos bien vale eh, el resto del edificio pues se terminará porque de hecho eso está preparado para que en, en, en siguientes eh, fases Eh, ...logremos o se logre entre todos hacer lo que lo que en principio está planificado. Uh -huh. Esto le va a suponer un ahorro importante al colectivo, ¿no?, a la Asociación de Empresas del Mueble de Sonseca y Comarca... ...porque aproximadamente cuánto dinero cuesta la carpa que, que se va instalando todos los años... ...puede estar en torno a los 200.000 euros. Yo, sinceramente, ahí no lo sé, te comentaba el otro día cuando me, me llamaste... ...que los datos en cuestión yo no los tengo, ¿vale?, Eso en todo caso, sabes que recurres a, a Jorge, uh -huh. los datos que estén disponibles se podrán dar. Uh -huh, muy ¿Vale? bien. No sé si se nos queda algo en el tintero, Antonio, me parece que está todo absolutamente explicado, comentado, recordamos, la inauguración va a ser el próximo 17 de marzo, animar a la gente, no solamente de aquí de nuestro pueblo, sino de toda la comarca que nos esté escuchando, a que se acerque por aquí, a que venga hasta nuestro municipio y a que disfrute de la calidad del diseño del mueble de nuestro municipio, ¿verdad?, Sí, hombre, es, es, una, es una ocasión importante, es una cita importante. Hay mucha gente que espera año, todo el año porque esta, esta cita para ellos eh, se puede calificar en muchos casos de vital. Es decir, uh -huh. desarrollan gran parte del trabajo eh, de todo el año, ¿no? Entonces, eso, eso es, y más en los tiempos que corren, muy importante. Pero muy importante es eso, pero muy importante es que sepamos trasladar mucho más allá de nuestras fronteras provinciales, regionales y, y, por supuesto, también deberíamos de traspasar las fronteras nacionales, porque el futuro está en diversificar nuestro mercado. Si no somos capaces de eso, nos quedaremos en, en nuestra empresita, para trabajar para los cuatro más cercanos, y eso hay que tener siempre una visión mucho más mucho más larga. Muy bien. Pues, Antonio, vamos a pedir al cielo que nos respete un poco con las lluvias, sobre todo para que podamos montar la carpa en plazo y tiempo, y sobre todo que vaya fenomenal esta nueva edición de Fermacán ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Venga, a todo. Pues muchas gracias para Antonio García, es el presidente de AIMSIC, ya sabéis, la Asociación de Empresari Empresarios del Mueble de Sonseca y Comarca, que es el colectivo organizador de una nueva edición de la Feria Regional del Mueble y Afines de Castilla-La Mancha Fermacan 2010, desde el próximo día 17 de marzo hasta el 21, coincidiendo con la festividad de San José del Día del, del Padre.